Cuentos de hadas españoles La mariposa érase una vez una oruga en un árbol. Bueno, la criatura no era demasiado feliz. Odiaba su abultado y lento cuerpo. ¡Mira esas abejas! ¡Mira esas hormigas! ¡Y mírame a mí! ¡Oh! ¡Ojalá pudiese volar y corretear como ellos! Pero, por mucho que lo intentaba, la oruga no podía volar. No podía dejar de arrastrarse y de comer las hojas vorazmente. Las traviesas hormigas no le ayudaban mucho. ¡Oye, oruga lentorra! ¿Cuánto comes? Para un poco y déjanos hojas para los demás. ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? Estoy hambrienta todo el tiempo ¡Come, come, pequeñín! Ese es el proceso de hacerse mayor ¿Cuánto más tiene que crecer, abuela? ¡Oh, bastante! Y crecerá de tal forma que no serás capaz de reconocerla ¡Come y cuídate! ¡No dejes que nadie te moleste, Oruguita! Oh, oh, oh, oh, ¡Oh! Gracias, abuelita, pero no me gustó mucho a mí misma. Mira, no insultes a la madre naturaleza diciendo eso. Ha creado a todas las criaturas tan bonitas como deben serlo. ¡Espera! Oruguita, todavía tienes mucho que crecer Y eres perfecta tal y como eres Esa es tu naturaleza, debes recordarlo La oruga continuó arrastrándose y comiendo Hasta que el verano dio paso al otoño Y las hojas de los árboles se volvieron rojas, naranjas y amarillas Dando la ilusión de un fuego carmesí Con la caída de las hojas, los pequeños grillos y las abejas y los escarabajos volaban con ellas, persiguiéndolas hasta el suelo. La oruga también quería perseguirlas, pero era demasiado pesada y torpe. Seguro que se caía de un golpe. ¡Ojalá pudiese volar con las hojas o poder correr tras ellas! Oh. Pronto el otoño dio paso al invierno. Los días se acortaron y las noches se volvieron frías. Un día la oruga se sentía adormilada, tanto como si no hubiese dormido nunca. Encontró una rama sobre la que descansar y tejió una gruesa manta a su alrededor... Entonces, con un gran bostezo, la oruga se durmió profundamente El invierno llegó, y con él, Jack Frost ¡Ah! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Déjala en paz, Jack Frost! ¡Claro, abuelita! Entonces, llegó el reinvierno invierno y miró a la pequeña oruga dormida en su mantita Hola, amiguita Duerme, duerme mientras la madre naturaleza hace su magia contigo Duerme El invierno duró cuatro largos meses Y entonces, cuando todos estaban descansados Los pequeños ángeles de la naturaleza despertaron de su sueño A todas las criaturas que habían hibernado durante los meses fríos Los calientes rayos de sol se abrieron paso por el hielo y revistieron la tierra con su calor y su brillo. Nuestra oruga también se despertó. Pero ahora, al dejar el invierno atrás, sentía mucho calor envuelta en su mantita y quería liberarse. La pequeña hormiga la observaba. Abuelita, lleva dormido muchísimo tiempo. ¿Se despertará? Oh, sí, lo hará. Espera, se mueve, se va a despertar. Shh, observa lo que ocurre. Y la hormiga observó, veía lo mucho que le costaba a la oruga liberarse de su mantita. Parecía un gran esfuerzo. ¡Espera aquí! Este esfuerzo es bueno para ella. Tú solo espera y observa. Pero haz lo que yo te diga. Entenderás el porqué en un momento. Pareció una eternidad. Pero por fin comenzaron a aparecer grietas en la mantita. Y la oruga comenzó a salir. Pero espera, ¿qué era aquello? Es, ¿Es... es ella? ¿Eh? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, sí! Soy la lentorra, pero yo no lo soy Soy yo, abuelita Sí, eres tú, con tus preciosas alas ¡Oh, ahora puedo perseguir las hojas que me gusten! ¡Puedo jugar con los escarabajos y las abejas que quiera! ¡Oh, oh, oh! ¡Tenía razón, abuelita! ¡La madre naturaleza ha hecho magia conmigo! Y querida, la lucha por la que la has visto pasar al salir de su mantita era solo un ejercicio para que sus alas se hiciesen muy fuertes y le permitiesen volar. Nunca pensé que la pesada y lentorra oruga... ¡pudiese volar! ¡Ah! ¡Se ha vuelto preciosa! ¿No era adorable siendo una oruga? Y ahora es tan bella como una mariposa. Todos cambiamos constantemente, así que nunca debemos juzgar a nadie por ser lento... Feo, ni por ninguna otra cosa, querida hormiguita. Porque tarde o temprano, todos nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. La madre naturaleza ha diseñado así la vida, querida. Constantemente nos volvemos más fuertes y más hermosos, No solo en la apariencia, sino en todas las cosas buenas que hacemos a lo largo de nuestra vida.